¡Hola oh, audiencia del Expreso Farco! Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, junto a organizaciones de la agricultura familiar, la economía popular y la universidad, realizaron un festival contra su vaciamiento. Denuncian el impacto económico del abandono a las familias productoras y el cierre de los programas Pro Huerta y Cambio Rural desde el año pasado. En la Plaza Islas Malvinas, a pleno sol platense, junto a artistas, feria de productores y la transmisión en vivo de Radio Estación Sur, el delegado de ATE en el INTA, Germán Gonaldi, resumió la situación. Ya en noviembre del año pasado había un plan para eh, de reducción muy claro que lo empezaron, digamos, nunca lo pudieron terminar, por creo que la resistencia de los trabajadores y de la misma gente, del mismo de la misma sociedad que nos apoyó mucho. En noviembre ya se planteó una la venta de tierras algunas se produjeron por eh, ciento venta de edificios del, del estado nacional del inta y que pasaron a manos privadas y se, se decía también que iban a despedir a 1500 tra 1500 trabajadores que es aproximadamente un 25% uh -huh. de la planta de trabajadores en el inta que está en todo el país en todos los pueblos en todas las provincias Esto, este plan se presentó luego avanzaron ya ha entrado el año 2025 primero quisieron avanzar con la, el Consejo Directivo, y lo lograron, lograron sacarle al INTA el Consejo Directivo, un organismo de, democrático que está integrado por actividades del campo, la, lo que se llama la Mesa de Enlace, el Grupo ACREA, representantes de las universidades de agronomía y de veterinarias. A través de un decreto presidencial, un DNU, el gobierno a través de ese decreto quitó la autonomía al INTA, o sea, pasó a depender de ser un organismo democrático donde... De, más allá de, de, de los temas que podemos cuestionar, que no está la agricultura familiar en ese consejo directivo, hay una representación del campo y de la, y del Estado y de las universidades. Eso eh, ya no estaba más, esto fue en julio, entonces ya de, el INTA pasó a depender de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Economía de que preside Luis Caputo. Bueno, todo eso los fuimos resistiendo como trabajadores, fuimos a la calle, estuvimos presentes en todas las movidas y logramos en, ya en agosto, entre agosto y septiembre, se logró frenar todo esto, Eh, primero en diputados rechazó ese DNU y luego lo hizo a los 20 días, lo hizo el Senado de la Nación y también a la par la justicia, como que el recurso de amparo que se presentó a través de los gremios, nos dio la razón a los trabajadores del Todo eso confluyó, decía, en septiembre para que bueno se frenara un poco la motosierra, se frenara el ajuste, ahora estamos en un compás de espera. Yo creo que depende mucho de lo que es el 26 la elección del 26 de octubre, a ver qué va a pasar. Y en La Plata también, estamos mirando qué va a pasar con el INTA en La Plata. Ya se cerró el AMBA, que eh, hay una unidad del AMBA que está cerrada, que es en, en el Pato, en la, acá en La Plata, otra en Berizo que está cerrada. Los compañeros que trabajaban en el AMBA vinieron a trabajar con nosotros en lo que es la, a la agricultura familiar, a un instituto de agricultura familiar en Los Hornos. Ahora estamos todos en un mismo lugar, en el IPAF de la región pampeana. Y creemos que también la agricultura familiar está en peligro. Entonces... Acá estamos eh, bancando los trapos, mostrando a la gente el trabajo que hacemos Un, con el cordón hortícola de La Plata, con pequeños productores. Tenemos mucho trabajo también acá en la zona de, de lo que es la cuenca de Salado, en el Punta Indio, en Pipina, con pescadores artesanales. Hay mucho trabajo y bueno, algo de lo que se hace eh, en el INTA estamos mostrando hoy acá. En el Gran La Plata se encuentra el cordón flor y frutti hortícola más grande del país y el impacto de estas medidas se siente fuerte entre los productores. ...y la comunidad en general. Explicó Silvio Pérez, floricultor e integrante del espacio de productores... ...en nuestra radio, atando cordones. El INTA es una de las instituciones que nosotros los productores... ...nos ha dado una mano siempre en las malas. Cada vez que tiene un problema que el productor se le escapa de la mano... el primero que acude es al INTA. Es una de las instituciones técnicas más completa que nosotros conocemos... ...que tiene territorial, que tiene gente capacitada... ...que tiene laboratorio, que tiene institutos... En cada una de las plantas, variedades, árboles, frutales, eh, mejoramiento genético propio de un montón de variedades. Los productores por eso salimos también a gritar y decir, con el, con el INTA no, con el INTA no. Además, para la señora que están escuchando esto, para el otro lado le decimos que te van a sacar todos los técnicos, todo, absolutamente todo, del cinturón verde más grande del país que provee más del 60% de alimentos fresco en todas las mesas de los argentinos, así que no es poca cosa y no hay un plan B para decir, se sacan esto para avanzar sobre esto. No, lo sacan porque sí, porque económicamente tampoco es una barbaridad lo que están ganando los trabajadores. No le cuesta mucho tampoco al Estado, es un abandono total sobre los productores y también para los consumidores, porque los consumidores consumen lo que hacen los productores. y si los productores son abandonados, puede volver a ocurrir cualquier eh, barbariead en sistema productivo. Uh -huh. Camila Gómez, ex jefa de la agencia del INTA en La Plata hasta su cierre, y Sergio Dunrauf, veterinario e impulsor de proyectos conjuntos entre el INTA y la universidad local, destacaron la lucha y estas actividades que que levantan el ánimo colectivo contentos contentos de estar acá eh, celebrando y, y también en eh, defendiendo no no de, del avance sobre los organismos de, de ciencia y técnica entre ellos el nuestro el uh -huh. inta nosotros eh, éramos parte de una agencia de extensión que trabajaba hace más de 40 años en el cordón hortícola de acá de La Plata, que es el principal cinturón productor de hortalizas del país. Y en este momento esta agencia de extensión histórica se encuentra cerrada. Un año muy muy duro, con mucho embate, digamos, ¿no? Con mucha incertidumbre, mucha presión. Pero bueno, me parece que en ese marco lo más importante es que hemos podido dar una respuesta organizativa, hemos podido juntarnos con otros y otras, hemos podido ir construyendo distintas cosas. Muchos productores, muchas productoras están acá acompañando, digamos, y eso nos ha puesto, la verdad que es un poco un mimo, ¿no? Esto de decir, bueno, este la universidad, el CONICET, los emprendedores de distintas ferias, acá hasta el Paseo, la Veredita, el Mercado de la CTA, la Justa, bueno... En esto de que no estamos solos y que la pelea no es de cada uno sino de todos Y bueno, de discusión, de acompañamiento, de pensar cosas en conjunto Y de sentirnos con ganas de seguirla peleando ¿no? uh -huh. Desde Radio Estación Sur reportamos Cebalino y Pablo Antonini para El Expreso Farco